Ficha de datos de Berta Cáceres Aparece una foto de Berta Cáceres con un río al fondo Información personal Nombre completo Berta Isabel Cáceres Flores Nacimiento 4 de marzo de 1971 La Esperanza, Intibucá, Honduras Fallecimiento 2 de marzo de 2016 42 años La Esperanza, Intibucá, Honduras Causa de la muerte Homicidio Nacionalidad Hondureña Familia Padres, María Austra Berta Flores, José Doré Cáceres Portillo. Hijos, Oli Olivia Marcela, Berta Isabel, Laura, Salvador. Información profesional, ocupación, ambientalista, activista, activista por los derechos civiles, feminista, lideresa, amerindia y activista por los derechos humanos. Cargos ocupados, director de consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras. Años activa desde 1993. Movimiento. Ecologismo. Distinciones. Premio Goldman. Premio Shalom. Web. Sitio web bertacáceres.org.